FM Riachuelo 100.9 El Enfoque Un programa donde la cultura sos vos Somos nosotras y es, y es el otro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 Anti es antiguo ryan tierra anti chiá que seamos de calle no nos va a callar entre nosotros no somos los enemigos toma mal con la ayuda con los gobiernos que reprimen que ajustan con las clases dominantes o sea con la gente que quiere ahogar al hip hop al arte a la cultura a los barrios con esa gente tra todo mal esa gente es mi enemiga y entre iguales la mejor prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante positivo transformado en arte FM Riachuelo la 100.9 100. todo antes de colgar los guantes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 Chani Yanekine, que está aquí haciendo honores y como siempre la mejor co-keeper que puedo tener. ¡Hola! Buenas tardes y del otro lado del vidrio, nuestro querido JR, que está engripado con tos, está en su propia burbuja mm. de gripe, pero haciendo la guanta, así que se le agradecemos mm. doblemente. No nos dio un beso, vamos a extrañar ese beso una semana. Él lo va a lamentar mucho más. <ríe> sí,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 jo és doi mi cantar E es cantanem en... bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes, nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. la llibertat és sonar de, de viure Pueblo Salud por FM Reaccion No te enfermes Cava Vení a cenar a nuestra olla popular gratis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 Los ríos andándose amando el sol. cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón, en la noche cinco encendiendo sueño para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo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 Estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá más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 Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escúchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. -E un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El, El enfoque. enfoque. el patio de los conventillos entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca, la boca del, pueblo. del pueblo Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Continuamos con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 perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón Al corazón al dolor y el amor con la explosión canta es... continuamos con al gran pueblo salud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 Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, resucitando Querida Norita, siempre estuviste al lado de los que luchan Querida ahorita, siempre sostuviste que el nunca más se construye día a día Porque no hay institucionalidad ni persona que pueda garantizar Lo que un pueblo unido logra luchando permanentemente por su dignidad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 una sociedad sin explotadores ni explotados, por lo tanto, ahorita eh, se enojaría si, si, si nos pusiéramos tristes y, y llorásemos, mm. así que creo que hay que ser coherente con eso y seguir recordando con alegría, pero a la vez saber que ahorita siempre siempre para nosotros va a ser un hasta luego. Total. Lito, ¿cómo estás? De este lado te habla Sofí.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 Eh, creo que cada militante que fue a alguna actividad eh, se, encontró, con a se encontró a Norita Cortiñas. Sí, eh, ese, ese es el ejemplo ¿no? de, de Norita. Sí, eh, me parece importantísimo esto que dice Teo porque ella estuvo en todos lados. Realmente estuvo con los trabajadores, estuvo con los barrios populares, estuvo con la gente... Bueno, el, el, los temas de, de derechos humanos, pero sobre todo también acompañó mucho las nuevas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 han traducido el dolor y lo han convertido en organización y en lucha y, y en siembra de esperanza en vez de esquilar odio, ¿no? Es decir, por eso vencieron a la muerte eh, sembrando vida. Eh, y ese fue un ejemplo que, que trascendió a la Argentina, que recorrió el mundo porque, porque, eso, porque vencieron a la muerte desde la lucha y desde la dignidad cotidiana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 donde la pensemos, donde la repensemos, donde donde le hagamos homenaje eh, y siempre eh, tener presente eh, que ella lo que quisiera es que sigamos peleando. ¿no? Siempre siempre todas las madres eh, resaltaban eso y Norita era un claro exponente de luz que permanentemente ayudaba esa sensación de alegría buenísimo Bolito, te agradecemos mucho por, por la comunicación por, por también eh, darnos la oportunidad de, de tener este homenaje también eh, a Norita como a tantos luchadores eh, y, y nos, seguimos, nos seguimos viendo, un abrazo un abrazo y gracias a ustedes por el homenaje a Norita